Дякую Que se llama para encontrar una en adoración, para no solamente es un grupo, para es un ministerio de jóvenes que se ha decidido a caminar por las calles y proclamar el verdadero Evangelio de Dios, la verdadera gloria de Él. Yo quiero que todo el que me sientan ahora, pasen aquí, suba, suma, suba, suba. Suba, suma. suma, suma, suma, suma